El diputado Espartaco Marín y su par Leonardo Avenaño d viajaron a la localidad de Santa Isabel para bancar a la intendenta Marta Paturlane. ¿Es así, Leonardo Avenaño? d No, a ver. Nosotros f u i m o s a Santa Isabel. Perdón, primero buen día.、Disculpen. Buen día. No, no saludé e、eh, No, en realidad f u i m o s a Santa Isabel por una visita institucional justo da la coincidencia de que e s t a b a la sesión.、Uh -huh. Y no somos parte de, de ningún v o n t a j e mediático ni nada que se le parezca. Lo que sí tenemos claro es que los que dicen eso son parte de una. de un aquelarre ideológico que han decidido destituir a una compañera electa por el voto popular. Bien, de alguna manera usted está bancando, apoyando, dándole su respaldo a Marta Paturlane. Por supuesto. Uh -huh. e s p a l d o la constitucionalidad、uh -huh. y el voto popular bien, ¿qué fue lo que、Acá、usted nos encontramos frente a un grupo que ha decidido desconocer el mandato popular y、eh, en un acuerdo palaciego intenta destituir a la intendente electa、uh -huh. ¿por qué piensa que ocurre esto Leonardo? por el interés emergentino de, de algunos sectores sectores que son de su propio partido Eh, mire, voy a poner t e l a de juicio si、eh, ese señor es peronista. Con los aliados que están, no creo que precisamente tenga un pensamiento peronista. Usted está hablando de Guillermo Farana, quien es el viceintendente de la localidad de Santa Isabel. Sí, de él estoy hablando.、Uh -huh. ¿Qué fue lo que usted pudo observar o qué fue lo que usted pudo analizar en este viaje que realizó a la localidad de Santa Isabel? Bueno, para empezar, Marta p a t u l a n e ha presentado parte de los balances. Uh -huh. Y estos señores ni habían leído los balances, lo que es grave.、Uh -huh. Y en un año de pandemia en el que nadie ha podido poner al día los balances, pero no solo digo los municipios, sino hasta las instituciones intermedias,、uh -huh. eh, iniciar esa ofensiva y acusar de, de ilegalidad a, a un gobierno constitucional me parece una barbaridad. Más en el marco de pandemia. y en el contexto internacional que se encuentra el mundo、uh -huh. me parece una excusa bastante traída de los pelos、uh -huh. piensa usted que tiene que ver esto con el año electoral que ya estamos atravesando puede ser pero también puede haber otros intereses que alguien que quiera ser intendente a cualquier precio、uh -huh. nada se descarta estamos en un año electoral por supuesto ¿Pudo dialogar usted con Marta Paturlane? Ella les contó cómo está atravesando esta situación. Recordemos que estuvo de licencia algunos meses, dos meses en realidad, y luego. 60 días. 60 días, y luego se reincorporó a la municipalidad. Sí, lo que dice Marta, pude conversar con ella, estuve,、uh -huh. estuve con Marta,、eh, lo que dice Marta, de que de todo lo que le acusaron ellos, fue lo, lo que después hicieron ellos en esos 60 días. Ajá.、Uh -huh. Bien. eso eso fue lo que le transmitió s í s í además、eh, nos dijo que había presentado parte de los balances、eh, q u e daban claro que ellos no habían leído los balances y que no podían emitir además、eh, ningún dictamen de comisión、uh -huh. y ahora está por resolverse su situación、eh, de la situación judicial de, de marta paturlane s í s í si ahora se está por resolver eso s í que ya es otro tema bien Eh, Leonardo, le cambio de tema y le pregunto.、Eh, recién mencionábamos que estamos viviendo, atravesando ya un año electoral. De alguna manera han trascendido ciertas fórmulas para encabezar las listas para llegar al Congreso Nacional en la provincia de La Pampa. Se habla del de,、eh, es espacio bernista en una alianza con el kirchnerismo provincial para、eh, ser la fórmula que va a presentar el Partido Justicialista a, en la provincia. ¿Qué piensa usted de, de, de esta fórmula? Bueno, a ver,、eh, toda compañera y todo compañero que quiera ser candidato está en su derecho y, y nadie se lo p u d o prohibir. Y además,、eh, el espacio del frente de todos, y me preocupa la pampa, es amplio y es democrático. Así que no hay ningún impedimento para que un compañero o una compañera sea candidato.、Bien. Pero yo creo que lo primero que hay que resolver acá, si va a haber paso o no va a haber paso, y cuáles va a ser, van a ser las reglas de j u e g o O para una paso o para una interna partidaria porque el justicialismo tiene la herramienta de las internas partidarias i no hubiera paso、Bien. primero hay que resolver eso igual cualquiera de los candidatos que hay en danzas que son parte de nombres que、uh -huh. la gente y el ciudadano de aquí conoce son buenos candidatos al justicialismo y hay otros más también muchos otros sectores del justicialismo Que están en su derecho de querer ser candidatos. Por、uh -huh. bueno, el frente de todo, creo q u á Para usted, Carlos Berna y、eh, María Luz Alonso, la fórmula de la que se habla o que ha trascendido en algunos medios es una buena fórmula. Es una buena fórmula esa y cualquier otra fórmula de compañeras y compañeros que quieran ser candidatos también van a ser bienvenidos van a ser buenas fórmulas. El j u s t i c i a l i s m o tiene muchos hombres y mujeres en condiciones de poder ser senador, senadora o diputado o diputada. Ve difícil. Creo que se... es muy temprano. Honestamente.、Uh -huh. eh, Leonardo, ¿ve difícil、eh, llegar a un consenso? Digo, no. no. ¿Cómo va a ser difícil llegar a un consenso? Sin pasar, sin pasar por una elección interna o, un, o unas primarias. Digo,、eh, llegar a la elección con una fórmula、eh, definida, una fórmula que conforme a todos los sectores. No, no es difícil. A ver,、eh, la construcción del Frejupa parecía imposible y se logró. Todos、uh -huh. los espacios que, vivimos, que damos contenido s dentro de, de la lista final.、Uh -huh. No es difícil lograr、uh, una lista de unidad. Lo que sí hay que llamar a todos los sectores y sentarse a dialogar con todos los sectores. Para hablar de una lista de unidad es necesario que sean llamados todos los sectores a dicha negociación,、uh -huh. a dicho acuerdo. No、uh -huh. es imposible. Y si hubiera una interna, no está mal.、Eh, hace fuerte a los partidos la democracia interna. El frente de todos no se va a romper. Tenemos en claro de que esta unidad nos garantiza poder conducir al país y sacarlo del abismo que lo dejó el PRO y sus aliados. Así que no somos tan torpes los justicialistas y los distintos partidos aliados como para romper el frente de todos. Si se rompe el frente de todos, lo que hay enfrente es lo peor de lo peor. Es la pandemia ideológica. Y el virus económico que destruyó el país. Así que tenemos claro que tenemos que estar juntos. Diputado Avenaño, si quiere decir algo más, tiene el micrófono abierto. No, a ustedes, si quieren preguntar algo más, a su disposición. Muchas gracias por hoy.